Bella viajera, hasta aquí he llegado por ti, qué manera de correr, estelas de belleza en tu camino, ha llovido dolor, he escapado, dando saltos, de países y contra revoluciones, buscándote cuando podía, alejándome de ti, cuando la historia o los trenes equivocados estaban contra mis trabajos, pero aún sé sonreír y divertirme, delante de un poema, o cruzando una calle ardiendo. Hasta la melancolía dijo adiós, te encontré, sé que por poco tiempo o por mucho mi amor te seguirá a donde vayas.